No se puede poner en un plano de igualdad a las lenguas regionales, a las lenguas de aldea, con una lengua universal. Buena no hay barrenadas y barrenados. Plega un mes más, tierra de barrenaos Sin patrocinios, sin subvenciones Pero a lo menos con un criterio Bueno o malo, y eso todos lo dios en las vuestras mans Una no hay más en Radio Topo En la 101.8 toda FM Zaragozana La voz las que no entienden Ni aunque te enterarás de las cosas que en veras te importan Nos recordamos que Tierra de Barrenos Y la versión radiofónica Do blog do mismo nombre Aunque llevo más de 10 años Dando mal en aragonés Que podéis seguirlo en Facebook, en Twitter, en Flickr En Youtube, en Instagram y en Evox Y también puedes mercarlo lo fancine En la Asociación Cultural Nogara En la Plaza Aso de Zaragoza sol, Me un mundo de colos Crevando el aire gris Y ahora también me puedes seguir en Telegramma. Este programa se mete todos los domingos De 9 a 11 Y puedes probar todos los programas anteriores Si no los has escuchado En iBox, e en lo blog En barrenao.blogspot.com Y en la web de Radiotopo Radiotopo.org Aunque también probarás, pero que sí Toda la resta de programas Que son muy, muy pinchos y muy interesantes Este nuevo programa de chinero de 2018, estrenamos año una travegada. Tendremos, pues lo de siempre, entrevistas, nuevas secciones. También estrenamos antiparte de año secciones nuevas, muy interesantes. Música y, bueno, pues muchas sorpresas. un mundo de polos, Y todo pero que sí en Aragonés, estas dos horas, dos horas y pico de radio en Aragonés, que te os trae cada mes Tierra de Barrenaos, la vuestra dosis mensual de radio en Aragonés. Y después de sentir a Mayacán mientras charramos, pues hicimos precisamente con una canción en Aragonés, entre que aprestamos la, la resta del programa... de eh, Man de Escuela de Extremistas que grabaron esta canción en Aragonés y este o mundo no llipa aficionados en el disco que editó no garafa poque de Ozager Chilo. Con Escuela de Extremistas os deseamos un raté y tornamos a escape ya con lo programa con este nuevo Tierra de Bernaos. Yeah, yeah. Para dar a espaldas y para dar a cara, para leer miradas. Ni para ser crédulo ni ingenuo ni mi cada inicio saca tu yo cuello de trampa a tratar de prenda rabia. Los sueños dosamos y estaramos dos tuyos sueños y inicios son enterrinados y inicios son invertidos. Nuevos chamfes, bots nos tienen poros huevos. Y ni la verdad que mi libertad ni la se minchan según su caso a cuantos falta más que no apiro ya en no camino incierto con peligrosa arrienda. Ni cielo ni infierno no más triste ni me paras. Un pechice que muere por aboca no lle noble en que se te casos. que convencen sin que pares cuenta y aparentemente parecen estar pero al fin actos charran por él y que tiran los piatons, que se mira a un raud otro costado que señalan con la una y con la otra gafra o paixo mete as cadenas zarra los parrones tortura y sabe que no será chulcado que recuerda o condenado y a la injusticia aunque el obrero ha durado mientras se faltan los señores con el fambrudo con el intruso protección por conchos que no más conocen que una orden porque el pasaporte pasa por tener la poncha plena de monedas y colorius, sino tuyo pues que aquí reclusión en la tierra de silencio y olvido si quien agachó la había puesto patos poco queda para que te falleca acabar a tuya propia fuerza a ti un caso exascero una mica a la venta de taiga a parar a mi a la a parar a mi asoba Verdad, no es real, lleno más publicidad. Aunque van, tú miras, no los puedes ni tocar. Al fin no de Después en pachenda, Y querrás olvidar, contento en que te ni al pregunta. ¿Cómo se consigue éxito sin no esfuerzo? Respuesta, no lo sé tú. Pregúntale a los que clamos, que estamos con pocos efectos. Diseño de ingenier delincuencia que guían al altar, auto o del Comento, ya un globo que cuya otro aliento y por garantía lleva seis con la tuya por pues, capital. de aquí a poco, ya podrás verlo y sabrás que ya es cierto cuando no puedas ni alentar. Que sí, que sí, que no te envíes, no quieres. a líder sino un maestro que te guíe y estoy a con los suyos matices gris existencia y no medite con pique no te limites a un inmediato y evita lo que arranca más libera diversidad creatividad, creatividad ello la cara ocupa más espacio en la tuya memoria rap no vivas a través de otros no, calte a imagen disparate de adrezo son como suyo éxito, un impostor escucha y pega muchos y todos fan y llora frau mira te veas bien quien te representa, con quien conectas quien te refleja, su talo Hasta sectaristas de minguan a tuya fuerza mental. ¿Tú piensa y quiere que estás unidos a un modelo típico de buen predecir y a más somiso? Pienso que no más tipos con motivos frívolos por eso mismo que decimos mata a ídolos. Ya los abrazo, el mundo no lleva aficionados.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 En luita continua contra lo cuñarcato. Tierra de Barrenaos, la tuya dosis mensual de radio en Aragonés. Más de una década probando de ser más fácil vivir en la nuestra luna. Próbanos en Radio Topo y en las redes sociales. Soy el capitán de mis males. Es lindo! Bueno, y seguimos en Tierra de Barrenaos con un convidado que ya llevaba tiempo mirando de, de trobar bella para entrevistarle. El ye Chorche Panillo y acaba de publicar lo primer número, dos cuadernos de formación estudio, dos centros de recuperación de pegatinas. Asti define muy acertadamente los pegallos como trocez de papel de un ciento de experiencias personales y colectivas. Buena tarde, Chorche. ¿Qué tal? Bienvenido a Tierra de Barrenaos. Buenas tardes, así soy otro barrenao que ya en un lugar de Alto Aragón que se llama Monzón. Muy bien, muy bien. Esta, esta tierra que hizo, que lle plena de barrenaos y que yo que un gustazo por fin. Ya llevaba ya yo tiempo mirando de trobar, digo, a ver con quién chaquia puedo embolicar a, a Chorche para hacerle una entrevista, porque lleve un placer charlar con tú siempre y a más en aragonés y en la radio. Y, pues, y... cualquier yo, me, me trucas y puedo charlar con yo. Bueno, lo primero, para pa la chen que no te conozca y que no conozca esta, esta iniciativa, ¿qué ella hizo de Centro de Recuperación de Pegatinas? Pues, el Centro de Recuperación de Pegatinas es un archivo, un archivo que, que de, de, de rechira, de estudios, de, de temática social, y de pegatinas, porque desde de, de Chicot, desde nino, pues va a coleccionar... Pegallos, pegatinas, pero que Pelmontone en va pues de actividad política y todos los domingos en el paseo de, de Río pues pues eso me eh, va a la mesa del partido socialista, a mesa del partido comunista, de los sindicatos y, y quedaban pegatinas, yo las iba a guardar, y con el paso del tiempo pues me va, me me va a probar con otros coleccionistas de pues de Zaragoza ...un de Barcelona. va a hacer relación de intercambio por carta, y bueno, pues, 35 años después de comenzar a coleccionar, me trovo con que ya un archivo de, de unos 60.000 ejemplares diferentes, y todo esto lo tengo archivado por temas, pues el tema de la mujer el tema de la transición, el tema del agua, el tema del arte, y estoy en, pues, un trabajo de ...de una milenta de personas anónimas... ...que, que han dicho... ...pues... Eh, ...a suyas pequeñas colecciones... ...o suyos recuerdos... En, ...la han dicho en el centro... ...y yo lo que he feito es... Eh, ...temporalizar todo lo que es este material... ...y ahora pues... valo a formar revista. Mm. Bueno y eso ...como decíamos en, en la presentación... ...acabas de presentar esa primera revista... ese primer cuaderno de formación estudio... que que es sobre la nueva cultura del agua. ¿Cómo que que has, que has trigado has justo este este tema para empezar esta colección, no? Porque mete número uno cuento que será que a habrá una colección con, con otras temáticas, pero por qué sí. este esta tema para para empezar. Eso se trata de de todo lo que son las exposiciones que he feito durante toda la vida, que son 105 exposiciones. pues le va a revista y he comencipiado por el tema del agua en primera es porque Kale va a un un tema que que tenéis éxito es decir se han editado miles de plas y lo que calce hace ahora es venderlas y y el tema del agua en Aragón y en el resto del estado es un tema tiempo de debate y que yo creo que ya mercauta comercializar estos miles ejemplares esta revista se ha feito a mitad o que son 36 y seis folios en en temática de Aragón y la otra mitad se ha feito del resto del estado lo que he querido también con coincidir con este tema era hacerle una dedicatoria a una mujer de Latinoamérica que se llama Bertha Cáceres que la van a asesinar a una compañía hidroeléctrica y por eso le he dedicado a esta mujer porque allí se movitando por por la defensa del agua en el resto del estado también pero no en desutilidad que en otro mundo pero allá en Centroamérica también ya tienen proba amenazata para descender los ríos Bueno y que nos probaremos en este en este primer cuaderno en esta revista sobre la nueva cultura del agua. Pues más de 800 imágenes, como dicho, de todo el estado de, de los años 70 y que a la actualidad. Después también hemos en 23 protagonistas, protagonistas de la calidad de Lorenzo Lascor que que va a ser fundador de la coordinadora de pueblos afectados de embalses, Valentín Cazaña que ...portavoz de la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasbases... ...Javier Martínez Gil, catedrático de Hidrología... ...Susana Bella, eh, presidenta de la plataforma de Defensa del Ebro... ...Lola Jiménez Banzo... ...que es la portavoz de la coordinadora Vizcaro Esmayo de Riglos... ...Miguel Solana, eh, portavoz de Asociación Río Aragón... Javier Mur, que va a ser el alcalde Santa Aliestra y portavoz de la Asociación Río Esera, Marta Santos, que también portavoz de la Coordinadora Vizcarrués... Mayos de Riglos y alcaldesa de Morillo de galligo Nacho Escartín, que también un activista zaragozano que ahora es diputado del Podemos en, en las Cortes de Aragón, ...Pedro Arrojo, otro diputado. Este viste diputado en el Congreso de Madrid, tan Pedro Goldman de medio ambiente, José Antonio Talón, viste un señor de un lugar de la Valde Susía, Astierno Sorbarbe y portavoz de asociación Río Susía, José Luis Martínez Negro, un zaragozano que conoceres, pero que Y el misache que siempre va andando en todas esas movidas a, a, a, a Bruselas, Ale Serrano, que es un zagal de Asti de Astier Monzón, que le va defendiendo los ríos toda su vida, y portavoz de Colosistas en Acción, da finca, Pepe Torralba, el alcalde de Vizcarrués, la colla, eh, Jalón Vivo, de, la Val, de Jalón, de Pedro Luis Sanz, que es portavoz, De, de una cuella que en Tarazona del río Queiles, Aitor Clemente de. Uf, ya, ya, ya no me acuerdo. Sí, es, no. eh, De Bergantes portavoz del delver, Bergantes Vivo, Los Ocho de Yesa, Pachi Gordías, que es eh, portavoz de, de la plataforma de defensa de la Valle de Dirati. Raquel Nuncia Medina, que es de Castrovido, de, de la plataforma contra el trasvase de Castrovido, en Burgos. Ramiro Pinto, que va a ser un invitado contra el pantano de Riaño. La Asociación de Amigos del Echago, de, Lechago, de la Val de Chiloca, de Calamocha y Lechago en Teruel. Y para rematar, Julio Yamazares, la fama o escritor. Pues toda esta chena ha querido colaborar y poner suyos, o suyos en boliques. En, en los textos eh, y en las imágenes que, que esta revista nos ha muestrado. Todo esto bien mezclado, pues se nos ha salido un contenido que es totalmente recomendable y sobre todo porque es totalmente histórico. Historia a Biblia, a enciclopedia de lo que ha pasado con los conflictos del agua en Aragón y en el Estado. Bueno, y, y como comentabas también en en primeras, ¿no? Eh, decías que estos pegallos han feito parte de, de una, bueno, de, de varias exposiciones, ¿no? Que has levado por por muchos puestos. ¿Y cómo funcionan estas exposiciones? ¿Aún las has feitas? ¿Cómo hay la la respuesta de la Chen? No sé si Belun que nos ascuite igual quiere, quiere meter una exposición en no suyo lugar o en no suyo barrio o lo que sea. ¿Cómo cómo va todo este tema? Pues desde desde hace trentañadas han feito 105 cinco exposicións documentadas. Todas estas exposicións has podido leer en en o blog Centro de recuperación de pegatinas punto blogspot. Más que más as documento porque con o paso de tempo, pues no recordas o que has feito fal trentañadas, pero si o tién fotografiado y o tién apuntado, pues para para escribir a nuestra historia e me que tengan todo este material documentado. He feito exposicións en lugares proxicos como é Pomar de Zinca, como é Binace, pero tamén he pegado a la Universidade de Zaragoza ou actualmente al Museo Reina Sofía de Madrid. Ande, xe entras en o meu blog, trobaréis a información da que vellás de gas o que lle o proceso de digitalización que llefendo o museo Reina Sofía con todos os apagillos de la colección Picasso y el Verónica en pegatinas y pues eso se ha ido por por unas rivas puestos de las tres provincias de Aragón pero también han estado en Barcelona también han estado en Pamplona han estado también en sitios propio importantes como es el Museo de Arte y Naturaleza de Huesca, el Museo de Batalla de Ebro, de Fallón, en puestos del País Vasco como Mugía y a las exposiciones que tengo montadas, pues deben ser más o menos arriba vaiso una docena, que es la de Mujeres en pie, Mujeres en pie, que es la historia de todos de la conquista, de los derechos de las mujeres. dende la señala setenta de actualidad, eh a exposición del dibujante aragonés Carlos Azagra, que este este misaje un hombre que lleva dende Caspe 76 haciendo dibujos de de pro de la pro de Coll y Asociación de todo Aragón y de todo el Estado, la educación en pegatinas, que la historia de todas las leyes que han regulado por sistema educativo en el Estado español. También también tenemos la de la lengua aragonesa eh que un recorrido de que se van a comentar piezas os primeros pegallos en en aragonés. el cómic, los os pegallos que tienen formato cómic, la transición, lo que era la historia política en las añadas 70 y y 80 eh se hará el país prohibido, que hice una exposición pro 20 que tamén ha rodado por unhas ripas puestos que ista en a historia de a Colón, de la provincia 53, cun España la va abandonada, en Marruecos la va a invadir y va a cometer genocidio con el pueblo saharaui. Dispúes ten también ista e da que he montao, 40 añadas de pegatinas, que é una recopilación de todas estas exposiciones que tocei comentao, Eh, tenían también la exposición del agua, lo que es la revista que en, en exposición, tenían también otro artista eh, eh, en este caso que es de Castilla, que se llama Manuel Sierra, es eh, un pintor pro comprometido socialmente en, en las tierras castellanas. Y, ...y esta añada en una feria de montón que se llama Replega... ...le va a hacer un, un especial con toda suya obra editada en, en Pegatinas... ...después tengo la, la que te he comentado de El Garnica en Pegatinas... ...después tení La República... ...y después tení una que eh, le va por Cataluña... ...que se llama Arte y Urnas... ...las a selecciones catalanas en Pegatinas... ...como puedes ver ye, ya, si a todo esto le sumamos la de Arte y Cine... ...pues, pues... ...tened propiedad elegir si queréis leal a vuestro pueblo o a vuestro lugar... ...es interesante que estas exposiciones... Eh, ...seigan expuestas... ...más que más porque esto, esto es arte social... ...y en estos tiempos... Eh, ...cálfer propiedad exposiciones con este tipo de arte... porque ...a gente eh, necesita ver... ...y saber que existe otra cosa que no... ...típico macramé... O, o a típica exposición de cuadros que se fa por todos los puestos Sí, bueno, yo la, la verdad es que eh, yo creía que las se va todas, pero digo que me falta Beluna de Villar de porque porque sobre todo las que has nombradas había tres o cuatro que no que no las conozco y, y que antimás fan muy, muy buena cara eh. y así es que yo, yo recomiendo yo, desde luego las que he visto son maravillosas o sea, yo para cualquier persona yo cuento que la chenca escucha tierra de barrenaos pues pues tos, eh, son en, en colectivos sociales y, y en luitas de toda mena irregular que cuando vayan a a estas exposiciones pues pues se reconocerán no en, tanto en las pegallos que que han lucido él sí, y ellas como en otros pues que, que habrán visto por así seguro no Y, y pues también otra cosa que es muy curiosa: que ya hizo Villers, cómo fueban los pegallos antes, cómo fueron los pegallos en otros puestos, eh, lo temas de, de luengas y tal. Bueno, y yo, es yo súper interesante. Yo me, me parecen una maravilla esas, esas exposiciones. Sí, sí, pues, pues o diseño gráfico también, una cosa que analiza pro de Chen, la Chen que estudia esto del diseño, que actualmente está pro de moda, pues pues pueden ver cómo como evoluciona. Eh, pues a traza de, de ferrocarriluchos en los años 70 primeros con plumilla y ahora mismo en el siglo 21 ya se rematan haciendo con ordenador con unos programas de diseño o sea se, se ve y también cómo cómo la chen ha tenido a, a su alcance ahora mismo unas herramientas que antes no tenía sí bueno esa esa llega a todas a todas las preguntas no de toda toda esta evolución porque eh, pues bueno leyéndome la la revista lleva unas cosas que que a Escapetrucan no oye toda la diferencia que comentabas la diferencia de imagen que había pues entre los pegallos de los de los setenta no que son los primeros que, que replegas en la en la revista y que a los de ahora no que tiene una estética pues pues claro pues muy de de estos años feito con ordenador y tal Y, y más, ni y menos, pues eso, pues esos de los 70 que llegan muchas vegadas, pues yo cuento que sería afeito, pues dibujado con boli o lo que sea, que Antimastro uno de que lleva de, de Peter Saura, que lleva un autor que, que a yo me encanta, que le que le sigo mucho en, en los retes que soy muy admirador suyo, y que tenemos un pegallo en, en, en la revista, en esta revista, con un dibujo no me acuerdo ahora de, de qué temática era. Pues, ¿no? Peter Saura es un autor de Huesca Ciudad que que si te fago yo o suyo estilo de dibujar me encanta te seré un regalo de un libro que me van a editar fa poco porque va a ser una exposición en Huesca ciudad y pite Saura siempre ha colaborado con unas actividades que han feito en Monzón de la Feria del Libro Aragonés porque que el tema de, de el diseño gráfico y el tema de ser historietista en en, en los medios de comunicación, en los periódicos, pues al tener de de sabienza para pa hacer cada día un dibujo está un periódico. Y sobre todo también reflexar en ese dibujo, en ese dibujo lo que lo que es la, la actualidad o y Peter Saura en otro un pro En, ...en un periódico diario... ...dastir Aragón... Eh, ...que se, se vendeba aquí en el Alto Aragón... ...y... y ...eso... Eh, no, solo, ...no solo ...no solo cal, cal nombrar a ...sino que también a otros dibujantes aragoneses... ...como puede ser Sebas... ...o como puede ser Azagra... ...que también eh, han feito... ...este trabajo de... ...de, de dibujar... ...esa viñeta... con la que todos los medios de comunicación quieren abrir una editorial. Recuerdo también así en, en Aragón que tenía a este hombre que se llama José Luis Cano, eh, mm. sí, tenía también a otro que se llama Postigo, eh y bueno, ahora mismo no, no, no me remedio de ninguno más, pero todos estos dibujantes que fanos las tiras diarias, los medios de comunicación tienen un estilo que, que de seguida sabes de aquí y se dibuso porque de bellelo todos los días y esas trazas propias que tienen, ya sabes, han de documentarlo y cómo y como clasificarlo. Sí sí bueno y eso lo que comentabas que mismo tienes una exposición no de de Azagra que que tanto tantas portaladas de discos tantos pegallos, carteles y y de todo ha feito este este hombre. Y a una exposición de Azagra y ya otra tan de curiosa, que es el cómic en en pegatina salen unos noventa unos no unas noventa dibujantes que que han feito suyos o suyos diseños en formato adhesivo. son dibujantes de Aragón y también del resto del estado proconocido conocidos como forges que me viene ahora a cabeza o o misma Mendi se cardito de Carlos Azagra, que todos os anunciaste que creo que serán eh Olumero 2 de estos cuadernos de estudio e formación, toda la obra en formato pegallo de este de este gran autor, de este gran divusán, que al que tanto le debe esta tierra aragonesa. Bueno, yo las cosas que cuando la lleva la, la revista y tal y una mica, bueno, va al vaso la, la parte, sobre todo la, la parte aragonesa, pues va, va una mica cronológicamente, ¿no? Y cuando la leyes, eh, pues eso, pues veyes proyectos de, de antes más, ¿no? Que dices, oh, me, esto casi ni me acordaba de, de, de esta luita, ¿no? Que, pues eso, pues como lo pantano de campo, las centrales nucleares, ¿no? Que, que había... Creo yo una página, o página y pico de, de centradas de, de tema de, de la energía nuclear. Eh, atrás que, que, bueno, estas pues las, las ganemos, ¿no? Afortunadamente. Atrás Luitas, pues que dice, la de años que le vamos con esto, pues, por, por ejemplo, Yesa, ¿no? Uh un Aragonés, que como decías, pues, pues una cosa como una mica transversal, ¿no? Porque sí que sale el Aragonés y atrás Luengas. Eh, pues salen en, en muchos pegallos de temática del agua, pero escritos en. en en Aragonés. Eh, y una mica también, y una, una traza también de contar la, la historia, ¿no? Esta es la historia que no sale en o que no han metido en los libros de texto. Todo esto que conta esta revista eh, es a nuestra historia, pero los libros de texto os cuenta, os escribe a Trachen, y periso esto no sale. Más que más porque, o que, o que, ye, a las añadas setenta, pues los proyectos de centrales nucleares en el río Ebro y en y en y en el río y en Afinca, o que el pantano de Campo, el pantano de Embun, el pantano de la Núñez, toda toda Isachén de pueblos chicos, ese mundo rural que que no ha tenido, que los han tenido premolando. Eh, añadas y añadas, porque no sabían si se van el pantano no. Todo eso, caleva le en, en una en una revista como Más que más, porque, porque como digo, esta era nuestra historia Y, y tenía que, que, que esparcirse en todos los puestos Y ya una gran carencia de este, de este tipo de información En los documentos oficiales y en los libros oficiales que digo que que se ha hecho un buen trabajo más que más porque porque porque lo falta una traza pro pro amena más que más para que la gente no se canse de leer es un documento gráfico como como suyo nombre indica memoria gráfica generada en pegatinas y pues si somos cuenta las primeras a decir a pegallos que van a salir cuando primer intento de trasvase del ebro dican a baixar del ebro en una barca que se llama la dragona proyectos de pantanos en pues la provincia de Teruel como el pantano del Echago y también todo lo que tiene relación con lo que es el agua en Aragón como puede ser el bombardeo del río Matarraña, eh el trasvase del Ebro y todas las movilizaciones que nació para para defender nuestro territorio, para defender nuestra tierra, también ia progr de gallos aragoneses y catalans que se van fe conjuntament con as movilizacions sian manifestacions de del trasvase del Ebro, porque va ni a Barcelona, va ni también a Valencia, va ni a Madrid. y todo eso llega un trabajo de recogida y dispuesto documentación para hacer este tipo de publicación que que allí me sería pro hoy que se conociese per todos puertos de Aragón y irle a presentar pues a localidad como campo, como chamamira, como chaca, también va a salir en pro que sea a Zaragoza, pero creo que es una revista que tiene que ver kilómetros más que más para para venderse directamente a los afectados de de todas estas obras y también para localizar a toda la gente que ha participado en estas 40 de lucha populares en defensa del territorio. Y muerta esa gente, bueno, yo creo los has dito los ha dito casi todos, o si no casi casi toda Chen que ha colaborado con esos textos, ¿no? que, que comentabas. ¿Cómo cómo estéis a? Hola, Chorche. Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Que sentí un, un sí, chiflido, sí. pero sí, sí, sí. ¿Qué hizo? ¿Cómo cómo estéis esa colaboración de, de toda esta Chen que te escribió textos? Pues yo creo que con esta Chen nos eh, conoceban con casi todos, eh, porque eh, en este documento yo también soy protagonista, porque yo he participado en casi todas estas actividades en defensa de la tierra, eh, a lo a yo no me veía eh, aguantar una, una pancarta pero sí recullinos pegallos quien ha traído la Chen a, a esa movilización a Julio Yamazares eso conoceba de cuando venía montón tres o cuatro llegadas a la Feria de los Aragonés... Eh, pues a Valentín Cazaña y a todos estos eh, los conoceba de de pues eso, de manifestación, de trovadas. Eh, a Susana, de la Plataforma defensa del Ebro, pues también hemos en conocido en, en otro tipo de actividad, pero nos pero conoceban, y también también ha sido un gran placer que, que escriba Chen, que yo no conozco, como Ramiro Pinto, que va a ser un invitador del Pantano de Rillaño, Mosirena Riaño a, a esta primavera a presentar a para presentar la revista también idem para tierras de Castilla pues Burgos con una señora que se llama Raquel Munguilla Medina de, de la asociación contra pantanos de de Vido. puyaré también en Navarra eh, Alumbier A Oiz a, a presentar el capítulo de de los pegallos de Entivo de Itoiz, ...baixarán también para las tierras de Teruel... ...al Echago... ...y a la ribera del Bergantes... Eh, toda esta chenca escrito... ...echen... Pro, pro ...cercana a nosotros... ...y que la han podido ver... ...en... en casi toda esa actividad... ...de defensa del territorio... ...en... ...Lorenzo, Las Corz, ...portavoz de la, la primera coordinadora... ...de afectados por embalses... ...sí que Caldí... que en Edizao Edizao a a Chen de Hannover y a Chen de Campo, más que más porque el espacio de la revista e pro limited y la Chen de Campo y a Chen de Hannover en Ante New Pro de publicidad de sus eh de sus agresiones. Jordi Evolet va a hacer un programa de de Hannover. Campo va a hacer la fiesta del 25 aniversario, va a participar con la exposición del agua y va a hacer va a editar un librer pro un pro interesante. Eh no nueva más más espacio y Kale va a tener con toda seguridad que iba a colaborar y de de Campo y de Hannover en en en Pos en Posavo os de respectivos pero ha colaborado. Pero del resto de Aragón todos han tenido provee de disponibilidad, han escrito textos claros, concisos, directos, que los suyos pensamientos respecto al agua y a suyo territorio. Yo creo que que fan una buena un buen un buen acompañamiento de de lo que son as imágenes gráficas, os pegallos. Y bueno, en este, en este mundo, ahora ya con, con internet, con que se van todas las convocatorias feitas, eh, se fan por, o, por redes sociales, ya casi no se meten carteles físicos, carteles de papel, eh, de pegallos, casi tampoco no se necesita. Eh, no sé, queda, queda el espacio, se continúan fendo pegallos, continúas replegándone tantos como antes más, o París que ya no te, no te emplean tantos. no sé si los si, si ya la siguiente replega ya será nomás más digital igual o qué se fan hizo lo que lo que calproba los más que más porque porque mmm, porque se fan pero a lo millón no se esparcen eh, no se apegan por las paredes y por las farolas mm, ya un poco un poco de miedo a, a, a identificarse con un pegallo eh, como antes pero Fese en que se fan y y yo so. a gente que se consciente de que esto es isto son documentos y periso de desde de os digo que si Beluno uno de luna tienen eh, pegatinas pegallos per casa que que los dé a vosotros o que los que los plegar a, al centro de recuperación de pegatinas Podéis ver el blog centro de recuperación de pegatinas todos os niños en barres, pero hay pen mundo. Podéis también venir a exposiciones, que en casa siguen saliendo pegallos. Se están, pero caltrovalos. Y so y pedís o busátus y vosotros podéis ser os embasadores, los embajadores y embajadoras del centro de recuperación en vuestro territorio y cada vez que vengas. Eh, Chen que, que reparte este, este material, pues poder recullirlo para donarlo después al centro de recuperación. Exactamente. Nos ¿no? animamos a toda la chenca escuita tierra de barrenaos, a que invierta esos pegallos, dos ne nepillaz del par y, y uno para lo para centro de, de recuperación. Y bueno, ya ya casi rematando la revista, ya la has presentada en Belpuesto, puesto, ¿no? A lo menos en Monzón, creo, en la feria del libro aragonés. De oficialmente se ha, se ha, se ha presentado el montón que era y era eh, por cuestiones personales y sentimentales y era eh, la presentación oficial y ahora ahora sí que comencipare a hacer pues otro tipo de presentaciones eh, pues más que más con las collas que han colaborado eh, a hacer la revista pues cuando, cuando diga la coagret se la presentación en Zaragoza, cuando digan la asociación Vizcarres Mayor de Ridlos, la feré en Huesca o Perla Galleguera, cuando diga la Río Aragón, la feré en Chaca o en Altiera. Ahora ya estoy a disposición de, de estas cuyas y de esta Chen, pues está preparado para hacer kilómetros. <risa> y bueno, ¿qué tal, ¿qué tal fue esa primera presentación en, en Monzón, en la Feria del Libro? pues más que más, ya era la 23, 23 edición de la Feria del libro, ya era... Eh, no hay no hay autores de monzón, eh, estañada, y he tenido un éxito grande de ventas, más que más, pues, pues, eso, porque la chen era de mi lugar, ya que yo venía, venía a ver cómo se va la presentación y a colaborar comprando a revista... Va a ser una presentación sencilla más que más que, que no que deba que, que ya sea otra la vida o con yo de ningún de esta chenca colaborado, ¿no? Que deba hacerlo yo eh, en nombre de todas las personas, de las cientos de personas anónimas que, que, que extienden la tierra y, y una representación sencilla con un mensaje de, de hermandad da todos los pueblos que que luchan para defender el territorio y el agua y como como te he dicho cuando comenté pia bacharra con ese chico tomenase ahí está muelle hondureña que berta cáceres asesinada por las hidroeléctricas para defender el río y también todos puedo di que hace cosa de 15 días pude darle un ejemplar de esta revista ...a un compañero de Berta Cáceres... ...que se llama Castro... Eh, ...que ya era, ya era eh, un defensor medioambiental me, mexicano... ...que llega con Berta cuando la van a asesinar... ...a este hombre lo va a conocer... ...en la probada de la Coagret... ...i este estío, en Hannover ...y le va a decir que tenía un proyecto de fe... ...este tipo de revista... ...él me va a animar, venga, contínate, de van y hacerla... ...y va a tener la suerte de que cinco meses después... Este hombre eh traíó Pedamistía Internacional va a venir a Huesca ciudad a dar una conferencia y va a tener la suerte de poder regalarle una revista. Bueno, pues Tierra de Barrenos Barreros también un recuerdo ta ta Berta Cáceres y ta la ta la soya Luita que que es la nuestra, ¿no? y bueno ya está ahora sí si está a rematar eh, ¿aún podemos mercar la revista ¿Aún puede toda la chen que nos ascuita mercar esa, esa revista y conocer todos estos pegallos y toda todas estas colaboraciones todo esto que hemos que hemos estado comentando pues en Zaragoza ciudad puedes verlo en la librería La Pantera Rosa en Huesca ciudad puedes ir eh, eh, en, en librería Anónima y más de libros y ya y después o yo que puede ser la comprar la per correo per correo postal si si en los blogs centro de recuperación de pegatinas Trobaré trobarezó mi correo electrónico me escribís un correo y yo todo me enviaré una revista más que más porque a distribución va a ser pro casera porque pues la distribución aumenta los costes de de de dentro al público y eso va a ser una distribución producto gestionada y autogestionaria y o mejor a mí yo trataré de aguardar a que feicas presentaciones en en en los diferentes lugares así no pues envíe un escrito a correo electrónico de Centro de recuperación de pegatinas chote arroba gmail punto y todo lo enviaré por correo postal bueno pues yo desde aquí animar muitismo a la chena que se le diga esto porque es un documento histórico yo yo disfruto muy tismo leyéndola viendo también, bueno, eh, aquí en Tierra Barreno ya somos una mica frikis también de, de los pasaros. Ya te lo comenté cuál lo cual la billé con, con tú por primera vegada, ¿no? Que, que hizo de todo lo tema de que me trucó muito, que, que viese tantos pegallos de de aus y también dibujadas, lo tanto, demás muitas ya eran dibujadas, ¿no? de, de los medals que me que me comentes y tal. Bueno, y una, y una choya tanto a nivel gráfico como a nivel de, de historia de, de las luitas y de, y de todos estos años de, de Luita por el agua y por la ecología, ¿no? y y una revista muy muy recomendable que a todas la chen que escuitalo programa, pues pues si se pues como has dito, ¿no? Que que va a aguantar las presentaciones, que antimaste sentirán charrar, que que ya han visto ya han visto todo lo bien que charras y todas las cosas que tienes que contar y y soy que le digo, esta esta revista que me dice mucho mucho mucho la pena. Pues oyen, te vou agradeciuper que me hayas trucado y de charratar a todos vosatos y vosotras. y así me estado estado que quedar. Pues muchas gracias Chorché, enhorabuena de verdad por, por la tuya fallena, tanto en, en esta revista en concreto como en general en toda la, la fallenada que le vas me, me he quedado flipando con los lumes que te comentabas, las 60.000 pegallos, los ciento y pico exposiciones y, y tal y, y bueno, pues que, que vaya muy todo bueno y espero billete antes con antes Un abrazo muy fuerte para todos y para todas Bueno, y continuamos en, en Terra de Barrenaos, nos disamos con una miqueta de, de música y tornamos a escape. En las jornadas de fanzines feministas que se hicieron favelaño año en lo Centro Coupa o una de las collas que actuaron en el concierto estieron puro luego. De Maitín se estuvió en en no la otra de La Madalena, aunque tenía la suerte de conocerlas y disfrutar de un concierto en la intimidad, aunque las suyas letras me sorprendieron y trucaron a partes iguales. Un mensaje feminista, furo y directo, feito de vez con ternura y con una lírica repolida. Los zagar disco de esta banda de Bilbao se dice provisional para siempre y se puede descargar de lo bandcamp da colla. Pa' que obras bocas, si no las conoces, en cara te deixo con este macho alfa, incluido en lo de Bandito Disco y ha dedicado a tocisos mastos alfas Domundet del Aragonés. esclavo de su propia y farsa, heredero del sexo, consumo del capitalismo, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical. macho alfa, tan sincero, tan honesto, así es el macho alfa, tan auténtico, esencial, así es el macho alfa, un imbécil redomado. así es el macho alfa, adolescente terminal. Considero que sus novias hemos sido un poco bobas, confundiendo el cariño, con impulso vaginal, permitiendo su desprecio siempre y cuando hubiera un beso y queriendo embarazarnos de ese gen tan animal. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más, nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más, nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más, nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Tan sincero, tan honesto, así es el macho alfa, tan auténtico, esencial, así es el macho alfa, un imbécil redomau, así es el macho alfa, adolescente terminal, adolescente terminal, un imbécil redomau y que a gusto me queda. La programación del arrebato Ama la música, odia lo fascismo Buen día, buena tarde y buena noche Asamblea de Arrebato se torna en voz en tierra de Barrenaus En Radio Radiotopo Este y yo primer boletín que hacemos uh, Sin que como no tenemos mucha idea de cómo felo Pues bueno, chino chano, probaremos de amigurado Y estoy chinero. 13 de chinero tenemos Tot, un espectáculo festivo musical con Zin, que lleva una banda de Madrid y que ahora son de una mena de revival, lo suyo disco Divagando. Tayo, y tamuy, y tatrachen, uno o dos millones discos de hardcore del Estado español. Y bueno, será una borina, una trovada de bellas y viejos amigos y amigas, sobre todo, bellos y bellas. Y bueno. Eh, con esta banda, tañerá también la banda local Red Balane, así es que la presencia femenina ya garantizada con Dulce en Zinc y Nico Bleach en Red Balane Nico Bleach, ilustrador y fotógrafa de Zaragoza que si no la conoces, eh, ya podés puedes, ya puedes, eh, meteros en, en a buscarla en la web, y el alma mater de esta banda, formada por Chende eh, que tañó ya en, en Vision Tunnel, Criatura, Agora en Uy, eh, Casi Reptil Moragillos Sin Fronteras, etcétera 17 de chinero, plega Howie Riff desde Glasgow en la suya segunda chira por el estado español en dos añadas Este tipo tañe no más que con lo suyo baixo acústico, folk con voz, virtuosismo instrumental eh, Y un veterano, dos experimentos rarizos, post-punk, jazz y demás eh, Según dice la Loco, Noise, eh, es dieta es lucernar De seguras es que tañerá con otra, otro solista, pero encara no sabemos eh, qui será. 19 de Chinero. Olsen Twins y Seed Sins. Olsen Twins plegan desde Barcelona y una banda de guitarra y batería de Grunge Punk con influencias 2.90. Y os podéis, eh, os podéis trobar en olsentwins.bandcamp.com eh, Twins eh, is a s y una Z ¿ok? Olsen Twins. Eh, Seed Sins plegan desde Barcelona también. ¿eh? Eh, presentan el suyo disco Bugs and Flowers. Eh, grabado en 18, horas en no mes de junio de 2017. En cara no he editado este disco. Bueno, presentar en Arrebato. Y bueno, más buscar un hogar donde desarrollarse y gozar. O 26 de chinero gozaremos con Disparo de Valencia y una banda de hardcore punk. Eh, se conocieron en un en, una, en un colectivo eh, que se decía Orchata Negra, Asti Principian, eh, Fendo Festis, Orchata Fest, etcétera eh, creo que en Careano y son bueno eh, tienen cinco treballos grabados o, o Zaguer y eh, un Split con venganza, banda de, de aquí, de, de Zaragoza. Está tañé en otras collas como Derrota, Total Lickers, Holocaust in Your Head, Antiguo Régimen, Una Bestia Incontrolable, Desguace, Cementerio y El Automuro. Y mmm, el concierto de Chinero visera con Casi Reptil de Zaragoza. Eh, una colla de Dream Pop de, formada por cuatro personas de banda tan, bandas tan dispares, tan diferentes como Irregular Roots, Diggers, Huérfanos, Barón Samedi, Red Ballet y muchas bandas más. Las collas de referencia son Beach House, Rusty, Firefly, Air, Steel Cross, and Young, Cat's Eyes, etc. Y con esta banda, Tañera de Segura es un atra, pero en Instinct no se puede decir por llegue sorpresa, y encara no son listos, está en un Una pista, no llega a Maral. Y bueno, eh, cosa más, desde Arrebato, os convidamos a Mananosne eh, a hacer de nuestro bico y de nuestra ciudad un espacio libre de modas, eh, de músicas que estricallan las orejas. Escuita Radio Topo, ascuita Arrebato, ama música y odia el fascismo. La programación del Arrebato. Ama la música, odia el fascismo. Domingo vamos al campo con Alfredo y, y Crap Desagando el coche que yo hoy no trabajo Y bueno continuamos en Tierra de Barrenaos con una de esas nuevas secciones que te os anunciaba al principio del programa y tenemos un nuevo convidado que nos visita por primera vegada y que y que bueno pues que viene a charrar una miqueta de de Iso que comentábamos en la suya Falca dice dice Campo dice nos nimos ta talomón y dice cursas que tanto nos fan y fer a, a y a muitos buen día buena buena buena tarde buena noy eh, Alfredo buena tarde qué tal Carlos Bueno, y como Anos, y eso nos vas a, a hacer una sección el ye autor de, de los blogs y y Cravas, ¿no? Que le vas ya cuánto tiempo, no sé, el par de años, tres. Pues de treballo un realmente un año, porque calde, calde decir honestamente que, que, en, que en 2017 no no he feito no he feito Guaire, pero bueno, eh, cada archivo por por por meter en los blogs y Y bueno, espero que que no tardar mucho pues podamos meter un otro meter un otro reportaje Bueno, y este, este blog, como dices, pues ya ha ya tenido muchas entradas aquí en Terra Barrenos, lógicamente, un programa pues que, que viene de un blog, pues somos muy de animar a la chena que, a que escriba blogs, ¿no? Y bueno, nos vienes a presentar una, una de esas rutas, de esas cursas que charras en, en los blog. ¿Cuál lleva la, la ruta que nos presentas? Pues una de las primeras que, que facie, lle a Senda Amarilla. Qué nombre más, o ¿no? Sí, ¿no? Eh, bueno, ya... Yo estoy que conoíses de de dónde viene o nombre da cursa, viene de un tal Chudo de Amazares, de un libro que que fació, asenda a plevia amarilla, perdón, y bueno, a a partir de de esa publicación se ha feito una una ruta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, aún principiamos esta esta ruta. Pues esa ruta, bueno, en primer lugar, hay una ruta de Alto Baixo, 20 kilómetros y circular con empecipie y fin en, en opuesto de Oliván, que lle en bueno, en, en Sobrepuerto. Uh -huh. eh, pasado a, a mi amigo, uh -huh. dirección Viescas, un esbarreadrita y plegas en plegas en Oliván. De eh, mmm, una mica larga, ya la verdad, eh, no lle difícil de hacer, no llego a ir y o desnivel son mmm, 500 u uh, 600 metros. Eh, Ayora, bueno, yo estoy que llevo una cursa, yo la, yo la he feito, la he feito a con con amigos y parando. parando a almorzar, parando a comer <risa> sin, sin prisa ¿eh? sin garra prisa yo eh, en los blogs metí unas 5 o 6 horitas para hacerla pero son más, son 8 o 9 horas con las paradas y tal, tranquilamente son, son 20 kilómetros que en que monte en lo mont lo mon, tiempo no, no, cunde, no cunde tanto como, como si andas en, en llano Bueno me, me me encanta que fegas esta distinción porque uno dos problemas que tengo cuando, cuando me miro las guías de, de, la, de senderismo y tal, ya que, que yo voy a Monico, voy fendo fotos, sí. me voy voy mirándome la, las cosas, antes la mía para ella pues también pues le, le famoso hoy lo de los pasaros y, y nos aturamos un Fascal de, de vegadas pues a villar un pasarique o, o un antro. Y eso, y, y, y me te vas en el blog, ¿no? estoy pues leyendo ahora, son cinco o mm, seis horas, sí. pero lo que dices, ¿no? Pues yo aturándote antiguo, y, sí. y felo tranquilamente, sin achana, haciendo esas fotos, viendo esos pájaros ¿no? Pues pues exactamente, entre, exactamente. Entre y nueve, nueve horas. Y, y, bueno, ¿qué podemos billar en, en esta ruta? Bueno, pues... ¿Por qué es tan recomendable? Pues, eh, eh, para empezar en principio, en Olivan bueno, yo estoy que una de las primeras fotos... Doblo mete, mete a Iglesia de, de Oliván y un ejemplo, y un ejemplo característico de do románico, do serrablo, que bueno tenemos Insta, tenemos en las redes, unas son y una estructura similar. Mm. Eso de en principio, bueno, tema digamos arquitectónico, ¿no? Eh, Ayora, bueno, eh, en en Ocobal todo lugar, de Oliván. sale una sale una senda y bueno va por una andrecera pullas vaisas un rater bueno un rater mientras dos soletas vasinas y plegas en en lo primer puesto de la ruta en lo primer puesto que lleve vergusa no edito bueno esta ruta transcurre pasas por dos bueno dicanielle Que yo, bueno, yo pueblo. Yo puesto de. protagonista del libro uh -huh. que echábamos antes. De eh, transcurre también por Bergusa. Que yo uh -huh. puesto que del que echamos ahora. Eh, cal decir que pues eh, todas esas casas son esboldregadas. Bergusa. Eh, Bergusa mucho más que Inieye. Que eh. Y bueno, en Bergusa hay un buen puesto para. Para a primera parada. Para afuera al almuerzo. Con una botica, un buen bocata y. Y yo un buen puesto. Yo, a, en, bueno, o día en que facía a cursa, bueno. Dos. Dos saqueas fotos. Eh, pues. Pillemos un. Pillemos un puesto de un majete. Y feba. Feba buen día, feba sol y. Pues bueno. El almuerzo estío, estío, estío pro bien. Sí, sí, hace tos bille por... Por lo, lo... Sí, pendo sí, sí, no, sí, sí. pendo todos buena... Buen almuerzo. Buena cuadrilla, sí. Y, y bueno, y ese y lugar que dices, ¿no? Que, que ya el abandonado, que uh -huh. llegue con las casas eh, esboldregadas. Y, y de impuesta en ta inelle, ¿no? Cuento que... que sí, la de, cursa. De, de en de... Dende vergusa... Dende de vergusa Y en principio a las costeras, la, no la no guaires, bueno no guayres Aires, sí a, a mirar, son 500 600 metros de desnivel, pero bueno se fa ye, ye un buen camino con o de desnivel se fa poker a poker y se sí. fa bastante bien, agarra problema. Eh, si en la primera parda Dicabergusa. Íbanos de entre Pins, un bella selva y tal, ahora o camin, pues de un de un, un rater en, en un bosque de Pins, eh, ya pillamos una una senda que ya de ahí también En arriba, y también estoy que en un par de oretas plegas en plegas en Aineye, sí, en un par de oretas plegas. Hmm. Y... Y bueno, esto no sé si Ocamín se, se bille bien. Se, sí, o, eh, o, quiero decir, Palachen pa como yo, por ejemplo, uh -huh. que tenemos mala orientación, que nos cal que venga una marca de GR cada sí. tres pasos. Eh, no sé si, si Okamin lle de fácil seguir o, sí. o cal que tengamos una mica de experiencia. Esta cursa, en ese sentido, lle fácil porque mm, la feito yeah. muy Tachén y os, os camin son... son muy pisados y y no había no había agarrar problema en en cuanto a a trobar o camino. Agarra problema. Y también una PR. Uh -huh. Con lo cual desde ver desde Vergusa antimás ya estás en una PR que con con señales amarillas uh -huh. y ya no había agarrar problema... Dica, dica neye en ese sentido Tranquilos todos que, que no todos perderéis. Y bueno, plegamos en Anille y que nos trobamos. Pues nos trobamos. Mira, yo a primera a primera vegada yo esta cursa la he en varias en varias ocasiones. Y, y yo la verdad, a primera vegada que que esté que de una mica esperaba o, o lugar un, una mica más. Más escoscao, no sé. Y he cubierto de una especie, como se ve... Bueno, en esta época del año, yo la fací en enero. Una especie de... que, que llegó a emitir a sí. programa, o sea, que perfecto. Sí, sí, sí. sí. <risa> una vegetación así, unas como blanca se ve las fotos, no sé, una... Y zarzas y tal. Y he, y he bastante... He bastante cubierto de... De todo digamos. De vegetación. Pero bueno... Mmm... yo hay una hay una cursa especial y nadie bueno como si tras leyó O, o libret, que que no yo caso que, lo siento mucho que pero, yo recomiendo no yo caso yo recomiendo bueno hay una historia de mucha tristura y tal pero pero bueno yo yo majo yo pro majo y bueno llega plegarse en el pueblo y y una mica pues falsa sorbanza de, de Olivet Las historias y como la historia es triste en cara que bonita bueno, te identificas una mica con y en ese sentido pues lo trové una mica masiao es todo. pero bueno, ya dentro, dentro de dos lugares ya se veía que era un pueblo ya un pueblo bastante Bast... pero comparando, no. comparando comparando con con Tim, parando con Vergusa pues bueno, una mica más una mica más grande y entiendo que habría una una mica más de de vida, no, más de ambiente. Ya por cercanía también con los con más lugares de sobrepuerto, por ejemplo con tal que lleve cinco o seis kilómetros eh, más más en ta, más en talto, pues en ese sentido entiendo que ya habría más. Pero bueno, en, cual, en, cual, en cualquier caso esto ya habría de decirlo del superviviente. Y, y bueno, comentabas en un principio que Y circular, a la vez no tornamos por el mismo puesto, no, no tornamos por vergüenza, no, no tornamos por un otro, por un otro puesto en, en eh, vi vía un esbarre a, vaisando mmm, un esbarre izquierda uh -huh. que he marcado en dirección a o lugar de, <risa> o, de Susín, de Susin Y en un kilómetro vasinas eh, pillas una pista. Que hay una pista que puya desde Oliván, por el otro, por el otro canto del río, desde Oliván de Caotal. Uh -huh. Y pillas esa pista a, a mitad de camino. Y ya vais y irse pista irse ah, A ver, mmm, mira, había un tramo de... Bueno, una baixada una mica complicada, no guaire, pero bueno. También sí. como arrestada ruta sin... sin garra problema para hacerla. Bueno, y comentas que la has feito varias varias veces, sí, ¿no? Sí. Está de un blog eh, que estoy en chinero, que cuento que faría una mica de Fredor, ¿no? En en, Feliz buen día, ¿eh? bueno. Mmm, yo siempre digo que no, que si no si no plebe y si no fago aire aire. Bueno bueno te abrigas <risa> mica mica sí, mica eh, alto y y prau. Bueno y, y pero ¿Cuál es la, la mejor calendata? De todas las, las vegadas que la has que feito... Yo la he feito no sé si en enero, mirad. la he feito en abril, al tuba y Yo estoy que mejor puede estar en, en Agüerro, con los con las colores amarillas y tal. Yo estoy que puede estar a, a mejor calendata para fela Yo la verdad es que soy muy fan de del agüero para hacer calendatas mm. por lo que dices tú precisamente, sí. por, por lo por tema cromático, ¿no? de las Colosito ISO y que antimas las fotos que soy viendo son precisamente, pues, pues eso, pues soy de en no blog, sí. eh, que te os recomiendo que visitéis, ibonsicrabas.blogspot.com punto <risa> y, y soy sí que habían pues eso pues mucha vegetación con esos, con esas colos tan tan polidas, mm, no que, sí. que combinan pues pues los verdes los marrones los los rollos los amarillos los chiquito mira en, en Aguerro, eh, el primer cabo de semana de, de octubre se fa se fa una una caminata de, de achendo lugar lugar descendiens si, y Y la fan todo, todos años estoy que os dos, tres años también. Eh, Hay ha o estos, como se dicen, los andarines, no, o bella coña, de música. Ah, no. sí, sí, sí, sí, ostras, pues ahora no me Ahora esta... son estos de sí, pero que son de joven. Sí, que yo, verdad, que he visto bella foto, no para tí, pero bueno. Lachen que lo busquen en Google. Que... Y puyachen, ¿eh? Pues yo estoy que... Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. 50 o 60 o... Personas, a lo menos, eh, y puyan. Joder, ¿cómo se dice este grupo? Vosnerao, leche. Ah, bueno, mira, chusto, que, que, que, no, que, que hemos no principiado la, principiado la, la entrevista sintiéndolo. Sí, pues yo estoy que han los dos tres años. Uh -huh. Con que o han A ver, también estará Fromago no he comen, no he comentado antes o, o molino de Oliván. Uh -huh. Que lleve un kilómetro o así nas, baixar, un kilómetro desde Oliván, dica, eh, perdón, de de Añeje, mhm, uh -huh. dica, dica río. Y yo un molino que he restaurado y yo o más restaurado obviamente de, de toda Añeje, bueno, lo único lo único que he restaurado y lleve bien majo y yo estoy que que en esos años se lleva como se veía en, en, en una foto, por ejemplo, que la estoy viendo ahora, no blog yo estoy que mm. se lleva alto todas esas y en una ah. foto muy natural se ve muy tal y como, como llega la, la verdad que lleve muy bien restaurado mm. y je, yo recomiendo a de baisar. pues ha de un kilómetro pues también también fa <risa> Joder, fa dolor pero bueno, meréis meréis me, deis, me deis apenas, sí ¿eh? Bueno, y rematamos, lógicamente, si circular, pues, pues rematamos en lo mismo puesto que hemos empecipiado, ¿no? En, en Oliván, ¿no? Efectivamente. Eh, y eso, y en esa repolida, por estoy viendo las fotos, y bien pincha, ¿no? Eh, esa iglesia, foto, es decir, es no mía. Esa foto robada, furtada. <risas> Pero bueno, sí, eh, y asinas a Iglesia de, de Oliván. Bueno, pues, pues muy recomendable ¿no? Una ruteta, eso, larga Sí que lleve, verdad, que lleve una Una, larga, una miqueta sí. larga, pues 5 o 6 horas La hacemos a todo meter mm, En y nuevo Fenda la chinachana Pues sí, oh, a tuyo aire, sí. A Puedes acortar también A mirar, pues Puedes ir a verbusa y tornar Por la pista también mm. Puedes ir a Susin yardica Susín... que también no sé yo estoy que también fue bella referencia en en los blog porque vi una mujer bueno viva una mujer estoy que llega angelina así angelines villacampa la llamada señora de Susín... Uh -huh. que, que se empeñó en en en reformar el suyo lugar... y, y bueno Ha muerto a mujer y vi a un grupo de Chen que en cara continua puyando Dika Sushin cada X, X tiempo y continuan continan reformándolo. Y yo también esta esta vegada no, pero una de las anteriores vegadas que he estado puyé también Dika el mismo día y, y doy fe que llevo que guapo eh, también. Bueno, bueno, bueno, solo te a fotíes, eh Bueno, pues, pues eso, pues una ruta muy recomendable. Yo creo que tampoco no llevo a y Chen, ¿no? Por lo que decíbas de, de desnivel y tal, bueno, cualquier no. persona con una mica de gana, de una falta o, física normalica, pues o puede mayor, O mayor hándicap sí. ya a distancia. Uh -huh. Bueno, pues pues, eso, pues muy recomendable Esta senda amarilla, muy recomendable También, bueno, yo no lo sé yo ya lo a la hora de decir, tuvo libro de Julio Llamazares También, también Yo toda la che me, Que, que leí libro, me ha leído el libro, macharrado, maravillas de, de este libro sí. a ver, Así no es que habré de leyémelo Y habré de, de traerlo bueno, ta, Y, y eso, pues bueno, pues muchísimas gracias, no sé si tienes bella coseta más que, que decir de la... No, agradecer a historia. que te has acordanza de aquí de esta, humilde, esta humilde persona, <risa> lo suyo blog y bueno, agradezco eh, de corazón, sí que, que que me des una mica de tiempo, a mí la primera experiencia en la radio la verdad, pues mira, espero que no que no siga la zaga bueno, y nos traigas muchas, por... muchas más rutas muy bien Y, y soy bueno, os convido a todas y a todos los que sentís eh, tierra de barrenados, pues pasados por ibonsycravas.blogspot, que antimas tipo pues Pellerez. Si buscad, no en la zavera, pero, pero bueno, ya todas sabemos buscar en internet, ¿no? Buscad adentro de blog La Senda Amarilla Oliván Vergusa Ainie. Y, y así pues vía todo lo texto que que hace, pero que sí en Aragones y, y, y las fotos que hemos estado comentando lo desnivel y todas las indicaciones de, de cómo ferir esta ruta así es que que hizo pues pues muchas gracias Alfredo y, y esperamos tornar a, a billete a escape pues muchas gracias a tú y Radio Topo esperemos que así siga Bueno, y, y nos dimos con, con una miqueta más de música y continuaremos a escape aquí en, en Radio Top 901. FM en tierra de Barrenaus. La memoria y una mica borde. Vía cantas que duran bel mes, un mes o bel año, se fan de las tuyas favoritas y que después desaparecen. Y es de una de ellas. Apareció en la Mía Vida allá tal año 2000, cuando se publicó, y desapareció de que la torné a sentir fa poco en un concierto. La canta Esperando el autobús, de Sifones, escrito como Teléfonos de Mar. Esta colla y era compuesta por Sara Artigas, Javier Vicente y Roberto Artigas. En 2000 publicaron lo disco La chica que escupió el mar con la mítica Producciones sin compasiones. La colla no tenía guay y recorrió, pero afortunadamente Roberto continuó cantando en los suyos discos como Gran Bob, Beluna, las canciones de estos sifones. Recosir a patacadas y memorias de, en de tierra de Barrenaus, talos autos diste, esperando el autobús. Una vieja vende iguales, solo en los portales, pues el marido se fue. La puerta de un colegio Un señor tirando a viejo Se masturba sin dejarse ver Alguien hace su agostro Vendiendo costo en las esquinas Escondidas tras los tolos Algo agüetean las esquinas. Sigo esperando Ese maldito autobús Sigo esperando como tú Sigo esperando ese maldito autobús Sigo esperando como tú El camión de la basura se hace sur a recoger La mierda que tiraste ayer Y el coche de policía va buscando cada día A ese ladrón y a esa mujer Vendedores ambulantes Símbolos emparados y perseguidos, católicos importantes, desenganchados y reprimidos. Sigo esperando ese maldito autobús. Sigo esperando como tú. Sigo esperando ese maldito autobús. Sigo esperando como tú. Sigo esperando ese Sigo esperando como tú, sigo esperando. Se maldito a Sigo esperando como tú. 2009. López OE, con lo referme de Cha, aprueban la primera ley de luengas de Aragón, como obligaba al Estatuto de Autonomía Aragonés. Pepe Par Izquierda Unida votan en contra. En cara que no reconoce la oficialidad del aragonés, la mayoría o movimiento en defensa de la luenga lo vide como un paso en Tadebán en el reconocimiento de los derechos de las personas aragonesas o fablans. 2013. El gobierno Pepe Par aprueba la clamada ley de no Luengas que deroga la anterior. y que refusa la comunidad científica, cultural y educativa, los partidos de oposición y todo el movimiento por el aragonés. La ley inventa los términos la PAPIP y la PAO para referirse al aragonés y lo catalán. 2015. Los votos a favor de PSOE, Xunta, Podemos e Izquierda Unida convierten a Lambán en presidente de Aragón. Dos cuatro partius llevan en los suyos programas la derogación de la ley de la Papip y la redacción de una nueva ley de lenguas. También fa parte del acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Junta. 2010 Guitom. La ley de la Papip lo la Pau. continúan bichen y desarrollándose mismo en puntos tan polémicos como la academia única tan las dos luengas propias de Aragón. No se aclaran los motivos para no cumplir lo programa electoral y de gobierno. Un buen reballo no se puede hacer con una mala herramienta. La aragonesa precisa una ley de luengas digna de poder guarenciar lo suyo futuro... ...y los derechos de suya comunidad lingüística. Una nueva ley de luengas, yemenester. menester. <risa> Autoridad lingüística propia e independiente. No zonificación. A de y en la luenga propia. Derechos lingüísticos. Reconocimiento por los nombres científicos. Oficialidad. Ley de luengas ya. Bueno, y tornamos de este errático con Tierra de Barrenaos en la 101.8 de FM Zaragozana. Y ya tenemos al otro canto de micrófono a Ángel Reyes, que es sociólogo y fa parte del Seminario Aragones de Sociolingüística. Buen día, Ángel, ¿qué tal? Hola, buen día a todos. Bueno, él y Nacho Soroy han presentado en estos días las conclusiones del estudio La Aragonesa Cetania, estudio sociolingüístico, y un documento en que se ha estudiado la, la viabilidad del aragonés en esa comarca y la suya situación actual. Bueno, bienvenido a, a Tierra de Barrenaus y, y lo primero de todo, que lle hizo un de, de Seminario Aragones de Sociolingüística, que ya han pasado una miqueta pa, también para aquí, pero la radio, pero ver el otro programa, pero refresca una miqueta la chen que nos, que nos sienta que lle que hice ese Seminario en que participas. Vale, lo primero, muchísimas gracias por convidarme, en este caso a yo, pero bueno, también, como bien dices, Eh, yo no soy, solo un, no soy solo en un mundo, sino que, sino que somos parte de, de, de un grupo de investigación que lleva el Seminario Aragonés de sociolingüística ¿No? eh, Como bien dices, fa un tiempo Xavi Jimeno eh, haciendo una entrevista en Tierra de Barrenaus, pero siempre llevo bueno refrescar una miqueta la memoria porque cuento que no todo el mundo eh, siente todos los programas. Eh, bueno, debería. <risa> <risa> bueno, una cosa ye, lo que queramos y otra cosa es la, la realidad, muchas veces. Bueno, pues y yo, eh, pues en los seminarios hacemos eh, party muchos sociólogos de diferentes universidades, de diferentes grupos de, de investigación, ¿no? y nos hemos arroclado alrededor de, de, de este grupo para hacer investigación sobre las lenguas de Aragón, tanto del aragonés como de lo catalán. Y bueno, la vista que proponemos y es que, eh, bueno, sabemos que en la Aragonés había un mucho triballo de estudios filológicos, lingüísticos, y que se han estudiado a saber las diferentes variedades y mismo se ha mirado de hacer de, de, de diferentes propuestas ¿no? de modelos comunes, ¿no? Pero sí que Llévanos un foro muy importante, que sabemos que en otras lenguas minorizadas y, y mismo en lenguas estandarizadas Se ha, estudiado, se ha estudiado muy como estandarizadas, quiero decir, en lenguas estatales, como lo castellano o lo francés, ¿no? Eh, había toda una tradición de estudios sociolingüísticos eh, que miran las lenguas desde la vista social. Y es decir, eh, no, nos, no nos miramos tanto en ta la estructura o lo léxico de los sino que miramos... ¿Qué factor social eh, implican el idioma? Pues tanto los factores pues, geográficos, si es de un puesto u de otro, eh, los factores eh, de la edad, bueno, diferentes factores, ¿no?, como la edad eh, o, los, o los género, bueno, pues eh, todas estas variables que eran bien poco estudiadas, nosotros nos hemos acercado de, de la parte sociológica, ¿no? Y, bueno, pues sí, en los seminarios fuimos parte, pues, en como... Pepe Spluga, Nacho Sorolla, que afecto para tener este estudio, Xavier Jimeno, eh, Anto Antonio Ito y, y, bueno, Rosa Bercero, que lleva en la Universidad de Oxford, bueno, muy tachen, que, que vayamos sobre, sobre las lenguas de Aragón, pero siempre vendéis a, a vista desde Villers que lle pasando en las comunidades, que lleva pasando en Aragón, eh, para que se charre Aragón en su catalán, para que no se charre, para que la gente lo sepa, para que no lo sepa, Bueno, toda una ripa de preguntas que nos vemos y que llegan sin contestar y que ahora somos principiando a, a triballar sobre eso. Bueno, y como oye ya, centrándonos una miqueta en, en este trabajo en concreto, ¿no? ¿cómo llega a gran rasgos la situación del Aragonés en la, en la comarca de Achacetania? Mm, pues a gran rasgos y una, una situación mala. mala bueno que claro depende de cómo lo de, de cómo te lo mires no ayer echarrábanos con Nacho precisamente eso no que como nosotros triballamos todos los días con los datos pues ya vi, ya vimos una miqueta como normal la tendencia negativa pero hoy es claro que por ejemplo en los censos de 1981 salían alrededor de 2000 pueblos de aragones que representaban el 13 por de la población de la comarca y más ni menos, en 2011, 30 años de impuestos, eh, a cifra Baisao a los 1.100 algo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos perdido 1.000 charrados de Aragones en los aves 30 años, y ambos a más, no nomás no hizo, sino, sino que también eh, el uso social a Baisao, ¿no? Eh, bueno, y se ha una miqueta la, la situación de impuestos. A ver, y se ha un indicador claro, ni pues ya serían las preguntas de por qué eh, se pierden charrados de aragones y cómo se pierden, ¿no? Que ya seríamos charrando de las causas y sus mecanismos de sustitución lingüística. Porque, la, como sabemos, la chenque de a de charrar aragones, eh, en la, en casi todos esos, deis a de charrar aragones para charrar castellano. No sé si qué, qué diferencias, porque he feito más, más treballos en otras áreas, en otras zonas y tal... vía diferencias vía similitud con con la chacetania en este caso sí bueno claro nosotros hemos feito los los haber estudios publicados y esto de la chacetania pero en 2017 hemos tenido un muchas presentaciones de estudios pues anti partida chacetania el estudio sos linguistics de de la franja Eh, que, que se publicó fa poco, no lleve no más de los seminarios, sino que lleve un convenio entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de Aragón eh, de impuestos a y si lo catalán en la actualidad, que charrabanos de la realidad de todo Aragón, tanto del Aragonés como del catalán, impuestos y pues, de la Francia. Pero también eh, en 2015 hicimos un informe sobre el uso de dos partidos políticos Y se presentó en 2016 eh, a tesis de Nacho Soroya sobre los usos en la población más joven en las comarcas centrales de la Francia. Eh, bueno, en, en re resumiendo, este es el primer estudio territorial que se centra en una comarca y que mira de hacer una, eh, un, una fotografía, un retrato, eh, profiel de cómo oye la situación dentro de, de ese territorio y ese territorio comarcal. Eh, pero hemos feito otros triballos, pues centraos en las anchas, centraos en lo, lo que hay aragón y bueno, ¿qué nos dicen todos estos tribayos si sí, hacemos una vista de conjunta, ¿no? Igual hemos donde más ha fundado más en un territorio y aquí en Chacetania, pero bueno, hemos hemos tribayo en otros puestos. ¿no? Pues lo primero, que el aragonés y lo catalán tienen una presencia importante en el territorio, somos charrando de que alrededor del 6% de los aragoneses saben charrar, o bien aragonés o bien catalán, que un 10%. lo no entienden, ¿no?, que esto supondría unas 80.000 personas de, charlando de charrados, y, y no tengo la cifra, pero más charrando de chen, que lo entienden, ¿no?, que tiene una presencia importante, que mismo los partidos políticos no territorios van a servir de una u otra lengua, en muchas ocasiones las eh, dos, eh, y bien pues que tienen posiciones diferentes entre la normalización y, y la capacidad de, de, digamos, pues cuestiones como la oficialidad. U, ...u el nivel de protección... ...pues tienen posicionamientos diversos, ¿no?... ...pero... ...pero bueno, ya más... Eh, ...tirando en tal ta acetánea... Eh, ...lo que diríamos es... Eh, ...que los otros estudios... ...en la resta de este triballo... ...que hemos... ido ofendiendo desde de los seminarios... Eh, ...no es eh, un triballo... ...excluyente, sino lo que hacemos es... Eh, ...a fundar a nivel territorial... ...a mejorar las metodologías... ...y plegar cuestiones... ...pues como lo uso social... ...o a fundar en la transmisión intergeneracional... ...que con otros tribayos no hemos puesto... ...no hemos puesto a ...pero bueno... Eh, ...una miqueta lo que hacemos... Eh, ...nosotros lo veíamos como un puzzle ¿no?... y haciendo con cada... ...con cada pieceta, con cada estudio... Eh, un, ...un chico... ...un chicotón... De, ...de lo que es la realidad... sociolingüística de Aragón ¿no?... ...y lo vimos en Plindo... ...vimos haciendo ese puzzle ...para tener un retrato... Más, más real y más más amplio de, de lo que es la realidad lingüística aragonesa bueno y como, como has feito este estudio y, y también yo no sé si cuento que, que tendrías ya unas expectativas, ¿no? unas alufras que, que te os ferías cuando principias a, a Felo no sé sí. si te os has trovado bella sorpresa o los datos han dado pues al tu vaso lo que lo que esperabas ¿no? que quedasen mmm bueno yo, yo, yo una buena pregunta eh y lo cierto, oye, que que como como investigadores no hemos trivialado con hipótesis en el sentido de esto y en lo que contamos que bueno, oye, que claro, para esto cal calchar de de metodología, ¿no? Cómo hemos feito este retrato de estas etania? Pues hemos feito un trivialio empleando tres metodologías diferentes con que con un Que son, son pro buenas, pro fiables. ¿no? Primero con los datos del Censo 2011, que tienen no más un 1,61% de, de margin de error. O sea, que puya uaisa muy, muy poco los resultados eh, de, de los porcentajes que, con los que vayamos. Tim, mm. pues, metodología cualitativa y de decir, eh, cuál yé lo discurso de, de los fablantes de Aragones, que, en, que han participado 40 personas de todo territorio. Y por, y por último, con una encuesta de redes sociales, no redes sociales de Facebook o de Twitter, sino de Guillermo, Quicharra, Conquí, ¿en qué lengua? ¿En aragones o en castellano? En este caso, en la escuela, de hecho, y con estos tres métodos, digamos, que hemos feito un, un, un mapeo. Claro, nosotros no hemos partido de una hipótesis inicial, sino que lo que hemos feito son preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación, eh, a lo que nos han levado, Llega a una miqueta a la realidad Pero sí que es cierto que siempre que Ves ¿eh? hasta lo campo eh, Siempre tienes Como eso dices tú, unas alufras o bellas cosas Que crees que van a ir por un costado curato. Y lo cierto es ¿eh? que, que Si bien la realidad Se parece pro a lo que nosotros pensábamos Y pues hemos visto por ejemplo En la escuela de hecho Que vitalidad del aragonés no llegó aire diferente A lo que podemos trabar en las escuelas De las comarcas centrales de la, de la Francha en el caso del catalán Esto quiere decir que el Aragón es yo vivo y tiene futuro en hecho. O bueno, podría tenerlo siempre que los jóvenes no jopen de, de lugar y continen teniendo teniendo relación, sobre todo los, los que charran a Aragones en casa, que son los que más lo emplean de impuestos entre ellos. Mm. Y tal menys ha sido la, la mayor sorpresa, ¿no? Que parece eh, muchas veces que he introducido Pesimismo, eh, no había ni, ni, ni un refugio de esperanza y más ni menos hemos visto... ...que a lo menos han en hecho en las, en las nuevas generaciones... Y, ...y que el uso social y la vitalidad de los chesos... ...llegue alto en comparación en con la resta de territorios del de aragonés... ...y a y más a más, si paramos cuenta que la situación en otras vals... ...somos charlando de que en la zona de alta vitalidad... ...y es decir, en las valls de do Pirineo, donde más Vivo el aragonés... ...no más declara charrarlo un 20%... ...en los lugares de hecho de esa y ese porcentaje... ...y de alrededor del 70% de personas... ...ahí ahora, la Aragón es una lengua... ...con mucha presencia y mucha vitalidad... ...y se oye... ...tal vez no siga una sorpresa total... ...pero sí que lo oye... ...que en las nuevas generaciones continúa estando... ...una miqueta menos, pero también asinas... ¿no? Bueno, en, entre esas cifras, eh, bueno, lo de lo de hecho y una y una maravilla que que tengáis esos esos mes ¿no? Y esos y esos datos tan esperanzados. de las cifras que que hace el informe y la de casi 500 fablans de Aragones en la ciudad de Chaca, que sí. que claro, eso también yo, yo cuando leí me me trocó una miqueta, ¿no? Porque cómo son estos fablans, no sé si son venidos de otros lugares, si si había comunicación en Aragones entre Uyechen y Solada. Que, ¿cómo, oye, ¿Cómo son sociolingüísticamente estas vale. casi 500 muy, personas? Muy, muy, buena, muy, muy buena pregunta, y yo que soy chaques, que yo soy nacido de Chaca, pues y también una de las cosas que, que, bueno, que personalmente más, más me han trucado eficacia o más me han interesado, ¿no? Y realmente esas 500 personas, pues no tenemos las herramientas suficientes como para entrar a fondo y hacer una caracterización y decir, mira, pues este hielo porcentaje de NeoFablanche, ...y hielo porcentaje de Chen que lo ha una familia... ...o tanta Chen lo emplea todos los días o no lo emplea... ...pero sí con los grupos de discusión... ...que son uno de estos tres, de estas tres métodos... ...que hemos feito servir para el estudio... ...en eh, hemos feito dos en Chaca... ...y ¿qué ocurre? Que es la Chen, si bien en los suyos lugares... ...en los lugares más presencial aragonés... proban un ambiente para hacerlo servir... ...pues ya siga familiar o en la carrera o con los amigos... Y, pues, en, en Chaca, aunque víaiga alto Oiso, la misma cifra de charrados 2, de, Clara, de hecho, en que dice que Charra Aragonés, en Chaca, que han hecho, eh, claro, en Chaca somos charrando de 500 personas sobre 12.000. En Chaca charrando de 500 pero en la Valdecho, de 500 personas sobre 800, o sea, 50. Claro, en un costado son los 50% de las personas. Que se troban continuo en la carrera y en las historias de interacciones comunitarias. Y en Chaca lo que vimos es que eh, hice esa cifra tan alta eh, dentro de la comunidad de charrados de Azacetaña y he por una presencia abrumadora de castellano, porque son 4% de, de las personas de, de Chaca. Eh, ¿Si se va a servir o no? La respuesta es que mayoritariamente no se va a servir a aragones de traza continua, porque los charrados. nos identifican entre ellos y en este sentido y clarificador que es muy importante fer dinámicas integradoras para charra enchuerraragones y sobre todo interesantes y que evalúen la lengua para que los propios charreados se identifiquen entre ellos no pues mismo en la presentación que facimos o choves en chaca vimos que vinieron pues waiton nueve charreados de de Aragonés, y por ejemplo, yo a dos u tres no los, no los conoceba, y así nasco en, con, con Mastén, y yo soy una persona implicada con el Aragonés, y que siempre que identifico a chen que lo charra o que ya aprendiéndolo, listarro, ¿no? Pues ahí ahora eso qué quiere decir, que la chen que no llegue no tan motivada o que no te ya tanto tema, eh, aunque sepan, lo, lo identifican o bien con lo suyo lugar, o bien con la suya clase de escuela en donde lo han aprendido, U, u con, u con otras cosas Pero no con la vida comunitaria chaquesa Hay ahora que yo lo que cal Pues cal políticas para fomentar La creación de una comunidad lingüística Y bueno pues Una miqueta lo que fa Nogara en, en Zaragoza y otras asociaciones Pero a nivel chico ron A nivel comarcal de la ciudad de Chaca y... Altra las cifras que, que se da Que, que está allí una mica Una mica peor y que no más ah. ...se han censado 116 menos de 15 años... ...que charre en la Aragonés... ...¿qué sí. motivos es trovado para pa que esta situación si asinas? Mm, vale, esto... ...esto una consecuencia directa de... de ...dos... ...dos factos... ...claus, digamos, ¿no? Por un costado tenemos la interrupción de la transmisión intergeneracional... ...quiere decir, eh, la... ...lo que sería... ...la... la ...las causas o... o los los mecanismos de de de pérdida de lenguas, ¿no? Que sería esta interrupción y por otro costado tenemos la dinámica de desmovilización que que es general en toda Aragón y un problema muy griego para todas las zonas rurales y que lo que falla es que por cada vez llega menos menos en los lugares. Claro, en todo en todo territorio, fuera de Valdecho, vemos que que lo problema principal en este sentido que la que la la transmisión internacional es crevada esto quiere decir que alrededor de 4 por cada 10 hablas de la astatenia que tienen fillos charran aragones pero los suyos fillos no y esto quiere decir que no no les han transmitido la lengua ...y por eso había tan pocos niños, ¿no?... ...primero porque había pocos padres... ...en general... ...que sepan charrar a ...y pues porque... ...la más gran parte no... ...no les... ...no les... Ne, eh, ...amuestran, ¿no?... ...y por otro costado... ...en la vallecho ...no oye que se haya crevado... ...la norma... ...de charrarle a los fillos... ...y que los fillos lo aprendan... ...sino que... ...en las escuelas ha pasado... ...en 10 en años de haber... Un, ...alrededor de 100 niños ...de cien niños y niñas ATN eh, unos 40 o 50... ...claro, son estas dos dinámicas... ...las que son Fendo que llega... ...por cada vez menos... ...menos ninos y ninas... ...que charran a Aragones... ...y pues un dato positivo... ...que dentro de toda la comarca... Eh, ...son apuntados a clases de Aragones... ...alrededor de 150 ninos... ...entre los colegios de Chaca... ...Ocra... ...y bueno, esto en, en este saber curso... ...también en parte por yo Feito... ...por la Dirección General y por la Chen... Chen de hecho, bueno, los, los profesores ...de Chesan, Sotano y Aragonés Común, ¿no?... Mm. ...eh... ...y un caso ye un ye positivo, como digo... ...pero no cabe olvidar que otros estudios... ...como lo feito por Iris Campos... Eh, muestran que no son suficientes... para aprender aragonés... ...quiero decir, eh, la Chen que... ...charra aragonés en casa suya... ...din pues, lo, los ninos... Lo charlan de traza natural, ni menos la Los cursos de dragones, que en muchos casos continúan estando estas colas, pues tienen bella noción, eh, conocen la diversidad lingüística de la comarca, eh, y mismo aprenden cosas, pero eh, no son capaces ni de charrarlo ni de escribirlo. Bueno has nombrado eh, dos variedades ¿no? que siempre se charran como señaleras y como y como de las más vitales de de, de toda la de toda la longa aragonesa ¿no? que son Lansotano y el Ocheso que son adentro de, de esta comarca y de este estudio como y la suya de la ocheso ya, ya charra una miqueta pero bueno como y la situación de estas, dos, de estas dos luengas de estas dos eh, variedad las dos variedades de, de la aragones eran las que charras... Eh, ...tienen una situación sociolingüística... Eh, ...bien diferente una de otra... Mm. ...vale... Eh, vais tocar el remontarse a los siglo XX... ...y villar la importancia de los referentes lingüísticos... ...porque se ha mantenido lo cheso y lo ansotano... ...al ...y no a otras variedades como... ...la aragonista que es un, ...u otras variedades que se charlaban en el territorio... ...bueno pues estoy yo porque no siglo XX... ...eh... Personas señaleras y de cultura se van de contrapeso a la ideología lingüística castellana dominante, o monolingüe, ¿no? Eh, tanto Romero Mundo Méndez como, más que más, Domingo Miral, que era rector de la Universidad de Zaragoza, hicieron eh, un, un triballo muy importante, valorar lo cheso. Y, valorando lo cheso, lo que consiguieron eh, y era eh, contrarrestar Un mensaje que se daba en los lugares por partida guardia civil, por partidos médicos, de, de los secretaires, de que el aragonés era charrar mal, ¿no? Esas eran las figuras de, de los lugares que, que tenían, que eran como lo que la Chen quería hacer con la suya vida, pues para, bueno, los objetivos de ascensión social, y eran como los pies en que se miraban y. Y, y bueno, como estas personas que tenían un cierto poder en los lugares transmitían la idea de que charrar aragones era charrar fiero y era charrar basto y no serviva que, que para quedarse en el lugar con las vacas, eh, la, chen, la chen lo que se va a ir a a dejar, lo de charrar. Pero en hecho, como tenían un señor rector de la Universidad de Zaragoza diciéndoles que ya importan noches o que ya era un patrimonio y que era una cosa polida, esto se contrarresta, ¿no? porque dicen, vale, si esta persona importan, importante eh, defendiendo el Ocheso, ¿por qué no lo íbamos a hacer nosotros, no? Y esta es una miqueta la dinámica, que es fácil que el Ocheso se trase menos. Con el caso de Alansotano, eh, no se consiguió, digamos, tirar la dinámica pues en el siglo XX, pero sí en el siglo XXI, con la tesis de María Pilar Vemitez y con Otriballo triballo de Chen show pues como, como Fina de Bañas, como Como está Marta Marín, una tesis de la Universidad Zaragoza de María Pilar Benítez, Josefina Bendiera, bueno, una serie de chen que fa tribayos en ansotano y de valorización de la lengua, cuando la chen ya va abandonado el uso social del de ansotano, precisamente por estos prejuicios lingüísticos. ¿no? Esta valorización se fa mucho más tarde, pero bueno, digamos que como oye una punteta geográfica y se, y se nutre también de party. Las dinámicas positivas que llevan al siglo XX en hecho, pues Totisto aduya a, a que el ansotano en siga vivo. Pero si ya venimos hasta los siglos XXI, año 2017, la situación en Anso ye, ye mala. Lleva mala porque eh, la Chen de entre 20 y 50 años, y bueno, y 20 y 60 años, Que, que ella autóctona sí que lo entiende y mismo lo podría charrar porque la sentido a los padres y más que más a los vuelos eh, eh, más ni menos, los más grandes sí que lo charran y lo no pueden charrar entre ellos, pero de 40 años estaba y eso no lo charra ninguno. Si, o si existe, y es prácticamente anecdótico. No, eh, ahora las recetas que han valido en los siglos XX ya no valen los XXI, ya no vale con con, con fervier que la y un patrimonio y una cosa polida y que sirve para la vida, sino que es muy muy muy importante hacer medidas para transmitirlo a las siguientes generaciones y para para hacer que se use públicamente, por ejemplo entre toda esta chain. Que lo ha sentido en casa, pero DIM pues no, no se anima a charlarlo, se anima a charlarlo, pues sean a mí es muy concretos, como los ensayos de teatro, o cuando se, fa lo, se fan las faínas de otrache o en familias concretas. Y eso ya no vale. Calfera otras cosas, ¿no? Y en este sentido sería muy importante que todos los clientes de ANSO estudiasen lo ANSO TANO, porque así nas, ya DIM pues ellos cuando sigan grandes, podrán decidir si charlarlo o uno y también eh, en paralelo hacer dinámicas pues eh, con la Chen de lugar como ya se fa en buena parte eh, para pa que se emplee más y sobre todo para que siga una cosa premiada entre el Hendo cerrando sotano y no castigada como ha estado Udicafa a poco tiempo No sé si te respondo. Sí, sí, sí, sí perfectamente. Ante más, pues pues al vaso me barruntaba esa situación de lanzotano, pero ya digo que, que sí, que sí, que la cosa y una mica malamen. ¿no? Y bueno, esas líneas de treballo que llegas que charrándone, ¿no? y la, la fin de, de documento, bueno, que es feito un documento como de, de conclusiones, y aunque proposed unas unas líneas de treballo, para pa reendrezar una miqueta la situación, ¿no?, y, y que eso, y que no contiene esa pérdida de, de la lengua y de, y de Fablans, ¿cuáles son esas, esas, esas líneas de trabajo y, y son viables ahora mismo? Eh, si son viables, yo creo que muchas veces en el en en en en mundo del aragonés, o mismo la chenquecha Ramos Aragones, muchas veces nos pensamos como que somos solos en un en mundo, ¿no?, Con esto que quiero decir, que, que sí, que el, que el aragonés lleva eh, una lengua y tiene las suyas particularidad, pero los procesos de sustitución lingüística en el mundo, las eh, lenguas minorizadas, son una constante. Es decir, la diversidad lingüística se sigue perdiendo por, to, por to todo el mundo. Y también los procesos de revitalización se dan en diferentes lenguas, tanto en el Estado español como de fuera. Por eso pienso que no se pode caer en el pesimismo de que todo perdió, porque sin otros puestos han sabido revitalizar las suyas lenguas en situaciones malas, peores y millors que las que tenemos en Aragones. Si nosotros no lo femos, ya ya cosa de la comunidad lingüística aragonesa y de los responsables políticos de Aragón, ¿no? Y en este sentido hemos identificado ...como tres vías claus, ¿no?, para la revitalización lingüística en la ...son como tres puntos sobre los que principiar a trivallar... ...y, y revitalizar los Aragones, Loches y Lanzotano, ¿no?, y las variedades... Eh, ...constitutivas que han, que han quedado aquí en esta zona. Bueno, los eh, tres, tres centros prioritarios en que cal trivallar son... ...primero en la escuela, segundo en, en la transmisión familiar... y tercero en el fomento del uso. Vale, porque estos tres puntos. Escuela. Primero, porque si la Chen de hecho y Anso no quieren que se pierda la suya variedad, ya es imprescindible que entre como una asignatura universal para todos los críos, eh, danse de hecho, ¿no? Si queremos que se continúe charrando las siguientes generaciones, si villemos que peligra la transmisión intergeneracional más que más en Anso, es muy importante eh, que todos los críos tengan la oportunidad, o sepan, charrar. de pues ya que lo fagan servir uno y ahí es una cuestión de decisión no personal pero a lo menos sabelo y en la resta de la trajetania que siga una opción pero en condiciones de dignidad pues con unos buenos materiales y, y con capacidad y no como una asignatura extraescolar ¿no? si perdemos tiempo la transmisión familiar ya es imprescindible que entre en la escuela y, y que entre bien ¿no? Eh, vale y ese sería lo primer punto también Avanzar, como si ya se defiendo con bueno, el programa Rosario Stary, ya no de dar clases en Aragones, sino clases en Aragones en los puestos en que viaja demanda y con idea prioritaria, pues en ganso y en hecho, pues para que siga un modelo de inmersión lingüística, que no, tampoco no hay una locura, porque en la Valde de Alcanto, en Roncal, por ejemplo, se, se ...se fa un modelo público en Euskera y, y bueno. ...se ha pasado de, de... una lengua que ya no charraba ningún... ...porque en 1991... ...murió la sabera charradora de... ...de euskera Roncales... ...y ahora... ...los niños charran euskera... ...y mismo viachen que ha recuperado lo dialecto propio, ¿no?... ...pues mirándonos en ta... ...y esos ejemplos... locales cercanos e internacionales también... ...pues... ...pues cal seguir trivallando, vale... ...primero la escuela... ...segundo, transmisión familiar... ...villemos que son poquetas esas familias... ...y fuera de hecho... ...que deciden charlarle a los, a los suyos fillos en Aragones, ...que al reafirmar a las familias que dice, decidan hacerlo, ...que al facilitar materiales... ...que al que se conozcan, crear un rete... ...bueno, sería bien importante valorizar eso... ...transmitir la lengua como un patrimonio... la eh, familia, pero que sí... ...de lugar, pero que sí... ...pero también como una cosa eh, aragonesa y universal, ¿no? Eso sería muy importante, ¿no? ...triballar con las familias... a compensar eso, a a, a la transmisión familiar que ahora mismo yo prácticamente una luita... de la familia, de a, de pareja, persona o de o núcleo familiar que siga casi contra todo el ambiente y en castellano pues hizo cal refirmarlo como se pueda y tercero fomentar el uso, fomentar el uso en, en todos los aspectos pero sobre todo en, en dos niveles no, cara y fuera ...y decir, pues chen, que igual uno no sabe aragonés... ...pero sí que tiene una cierta simpatía... ...pues aduyales a hacer un buen uso... ...y pues que me siga, pues meter... un nombre de tuyo restaurante en aragonés... ...poder traducir cartas, tener un servicio... ...que fo que fomente ese uso... ...y que muestre usos usos correctos... ...tanto en aragonés común como en las variedades de cheso ...y eso carata de fuera... ...y pues carata dentro de la comunidad de charrados... pues que se puedan organizar trovadas, ver que la chen en la ciudad se identifique como charradora de aragones y pueda servir... Eh, poder poder hacer eh, o chuntar chen de diferentes variedades, ya no nomás de Ovillo Aragón sino también pues de arribagorza o de sobrarbe, bueno pues una miqueta y eh, ese triballo ¿no? de fomento del uso carata ahí fuera, eh, que, que adullará mucho también a que la Chen lo que charra, de decir Julio pues mira, si toda esta Chen lleve en esta publicidad y más que más instituciones en aragonés, y que es lo que yo charrolle bien y, y calce continuar charrándolo y pues a intro de decir bueno, pues íbamos a hacer lo posible para que cada vegada que se troben dos charrados de aragonés no tengan que charrar en castellano y puedan solo en aragonesco normalidad, que sería lo lógico. Y bueno, pues digamos que con, con esa estructura en tres, se de, entre de, de, en tres, en tres prioridades o tres ámbitos, habría eh, de, de fese o de política lingüística en los siguientes años en, en la comarca y creo que sí, pues también aprender de lo que se fue en otros puestos. Y bueno, ya ya os comentaba antes una, una miqueta que, que ayer o estos días he estado de, de presentaciones, bueno, esto se emitirá en chinero, pero, pero bueno, ya la Chen que tienes cuenta Tierra ya ya acostumbra acostumbrado a estos viajes temporales. Eh, en estos días pues lo he estado, he estado presentando por, por lo territorio, ¿no? ¿Qué tal han ido estas presentaciones? ¿Cómo hay la recepción de la Chen? Eh, pues a, a recepción ha estado sobre buena. Sobrebuena porque una cosa que hemos conseguido con el estudio, que había ya, ya veces que era difícil, frente a otras cosas, u otros tribayos también alrededor del Aragones, de movilizar a la población de charrados Quiero decir, eh, se ha centrado muy todo el estudio, o ha tenido como principal foco la gente que sabemos charrar a aragones, y hizo ya sabía transmitir y a las presentaciones han acudido una gran mayoría de chenques sabe charrar o que ha feito el curso o bueno básicamente que sabe Aragones sí porque bueno por ahora hemos feito en Chaca y en estas presentaciones luego faremos una trenanza y y bueno lo que hemos visto y que acudió chen hizo pues en Chaca de 10 personas que vinieron a lo menos huito sabía aragonés y fauna fa hizo hizo ya un éxito no oye que que hayamos movilizado a h en que igual tiene el interés no no chen en brecada y después en hecho lo mismo vinieron a regal de 45 50 personas y casi todas sabían aragonés esto nos nos nos fa pensar unos unos aduia a viller que lo tribaños que hemos feito útil para la comunidad de de charradas y que y que ha dado un valor a la lengua que que sabemos y hemos servido todos los días. Y eso eso para yo hasta una una unas 2000 cosas y sobre todo que cual le hemos presentado, ha nos ha muy muy bien o discurso que se ha generado de tatice triballo y a a intervenciones y o debate ha estado muy enriquecedor y yo pues más de 20 intervenciones hemos tenido entre la charrada de hecho y la de Chaca hizo la verdad que nosotros contentos ellos contentos y ahora pues calpillar o filo, y enfilar baño bueno y y la pregunta vital ¿tiene futuro el Aragonés en la Chacetania? <risa> es una gran pregunta y antima eh, yo lo que lo que hemos hemos hemos preguntado en los diferentes puestos ¿no? El Aragonés tiene futuro en Chaca tiene a futuro en hecho vista a futuro en Anso bueno son una y todas las charradas. Principiábamos nuestras citas y rematábamos justo con esta pregunta que me fas, por lo que lo digo muy encertado... Pues es chusto lo lo que lo que te he comentado de las medidas que calfe no. Si continuamos con la andrecera que que le vamos, no, el Aragones no tiene futuro o rematará estando una lengua familiar de poquitas fa, familias en aval de hecho. Más ni menos si las instituciones. todas, pues del gobierno de Aragón y cada comarca, pasando por los concellos, se embrecan y fan un triballo serio eh, en colaboración y contando con la comunidad real de charrados de nuestro territorio, la aragonés eh, tiene, tiene futuro. Si no, no. Si se como dica ahora, eh, lo que digo, probablemente se quedará en poquetas familias de hecho y, y rematará estando en pues, una situación parellana a la que a la que vivimos en Bielsa o en otros puestos. Si se fa un, tri un triballo de transmisión en la escuela, de refirme a las familias, y un fomento del uso, y se valoriza como un patrimonio importante, ahí el pervivirá y, y continuará estando una lengua importante de, de nuestro país que, que llegue lo que llegue y es lo que queremos que, que siga. Y si no, no. Me ha encantado isa, isa fin como el ochuramento, ¿no?, de los reyes el y si no, no. bueno <risa> <Sí>. <risa> muy bien. Pues, pues, muchas gracias, Ángel. No sé si te queda bella coseta que, que comentar o bella cosa que nos haigamos de Isao No, en primeras, la verdad que yo creo que ha cerrado mucho <risa> y espero que, que os haya interesado lo a yo. Y eso, para lo que queráis, me tenéis a yo, tenéis a los compañeros... ...de los seminarios que, como digo, charramos su catalán Aragonés... ...y somos encantados de participar en esta mena de, de programas... ...y eso, nada, muchas gracias y continuamos esta de banda. Pues muchas gracias, Anchel esperamos que continúe con esta fallena... ...que ye tan tan valiosa para la nuestra lenga ¿no? Y nosotras continuamos en Tierra de Barrenaos, metemos una miqueta de música... ...y tornamos a escape. Go Bueno, ya va plegando la, la hora de, de despedirnos. Han estado, pues sí, yo pues, cuento que, que alto vaso dos oretas, un poco más, igual, de, de, como siempre, tierra de barrenados de este programa de Radio en Aragonés que emitimos en Radio Topo todos los domingos a las 9, de nuevo a, a 11 da 9 y acompañándote desde la 101.8 de FM Zaragozana, la tuya dosis mensual de Radio en Aragonés. Como siempre, nos despedimos con los resumen musical. Hemos estado sintiendo de fondo Talco, Julieta Venegas, The Sisters of Mercy, Bosnerau, Copiloto, Piranson Sistema, de uski Xavi Sarrea, Aseques, Piperrak, Radiohead, Proud, Bjork, Buenas Noches, Rose, Auxili, Zoo, Depeche Mod, La Kinky Beat, Parálisis Permanente, Negu Gorriac y los Brodies que ya está de fondo ahora mismo. Este programa ha estado refirmado por los siguientes perfiles de Facebook: La Aragonés Rayo de Esperanza, La Aragonés Bate la Coda del Can, La Aragonés Real, La Aragonés aprendelo, Replicarlo, Esclafalo. La aragonés, escríbilo como te diga. La aragonés, Barrenaus fa pudor. La aragonés, lo enga anterior a lo big Bang. La aragonés, una mica de catalanafobia de Cabo Tacuán. La aragonés, contra los perfiles falsos de Facebook. La aragonés, una baguete, una bolsa de manzanas, pilas tomando cereas del desayuno. La aragonés, ecuaciones diferenciales y reglas de integración. Y, plau que sí, la aragonés, y amiguicas. Perfiles, por supuesto que los le va a Chen Diferent. Aquí se le ocurriría lo contrario. Y bueno, acaba, como decíbanos, un mes más, acaba Tierra de Barrenao sin patrocinios, sin subvenciones, pero con un criterio. Una no hay más en Radio topana 101.8 toda FM Zaragozana. La voz las que no entienden y en que te enterarás las cosas que en veras te importan. Te recordamos que Terra de Barrenaos y la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo más de 10 años y a más de 11 dando mal en aragonés. Y que puedes seguirme en Facebook, en Twitter, Flickr, YouTube, Instagram y Evox. Y también en Telegram, ¿dendefapocoy? También puedes mercar los fancine en la Asociación Cultural Nogara, en la Plaza Aso de Zaragoza. Y con tú. y con toda la chen que te faiga hoy la aragonés pues no, me quiero trobar todos los domingos de nuevo a 11 aquí en Radio Topo y Antimás. si quieres descargarte o ascuitar los programas anteriores pues felo en iBox, e en la blog y en la web de Radio Topo en radiotopo.org, aunque también son pinchados toda la resta de sobre buenos programas Nos íbamos a despedir con una canción que se dice Cansón de la Son, de la colla valenciana Smoking Souls, que he descubierto fa poqué, tenía un poque de tiempo ya para pa escuitarlos y que te os recomiendo En eh, Los suyos Zagerdisco, que Ye Rusien, Ye de 2017, de, del año pasado. Eh, ye, y está, bueno, los suyos Zagerdisco, Ye Sendra y Or, y, y Ye, está canta, y este de la Son. Aunque anti más cuentan con la colaboración de Berry Charrack. Vaya vaya dos que se han ido a chuntar. Así es que un temazo y tú un disco muy recomendable. Disfrutarla. TD Believers. Nos viemos o lo mes venien. Y te os dicho con Smoking Souls. Que valga bueno. Dormiran tranquils Les dones de dol avui Vestixen amb vestits blancs Cansades de plorar a Avui volen ballar Cançó de la son Muntanyes de cendra i Caminen per les falles Homes plens de por I agafen les armes Creguen-se que són valents pensant-se que si morem ploraran en cara que tingam son, desperta que ara el nostre torn i anem, la nostra gent està esperant. Batalles, fetes, cançons, nosaltres dormirem pels racons, crear de nou el nostre món. Voldrem viure així, deixar el camí, mirant-nos de front als ulls de nord al sud. E tu sar tara copresti i calen arti e l'energia godece. Seru mugan i sar bilce. Raucia vinja catu su. Gare che el nostre spetta che nostro torniamo. La nostra gente sta aspettando. Goodus delai canto. Habéis te cortado torkigu, Torquigial, donde verriba chordeza. Queremos viajar así, trazar el camino, mirarnos de frente al sur del norte al sur. Eo eo eo eo con. Sabran que harem somiat, despertarem valents, cansats d'anar callant. Escriurem en aquells fulls com hem guanyar la son, ara cal caminar. Fins el vent està buscant, les ales per volar, els somnis més llegans La batalla